Cuatro Tres Dos uno, Cero Atención a la presión Ya empieza el programa La otra oreja La otra oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 Matado nuestra libertad nos han encerrado nos han exiliado nos han querido callar Las tiranías no duran por siempre hay fecha de caducidad Pues lo más valioso es nuestra esperanza jamás podrán atar Vamos a volver a las calles con las manos a volver Veremos abrazarnos cada 8 de marzo en la semilla en la florecer Vamos a Vamos a volver, veremos abrazarnos, cada hecho de marzo en la semilla sana florece. No pueden robarnos los sueños, no pueden meter presos los pensamientos. Por fuera nos ven calladitas, pero bajo tierra creció la semilla. Somos como orquitas, nos ven pequeñitas, pero somos miles. Y son si nos ponemos a rechazo, somos resistencia, somos invencibles. Vamos a volver.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 En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda no vuelca tras la sima desnuda hay un astro de nitidez luz tu también o oh mi patria te alzaste de tu sueño cervile profundo tu también enseñaste al mundo DESTROZANDO EL INFAME ESLABO Y DE TU CIELO BENDITO TRAS LALPA CABELLERA DEL MONTE SALVAJE COMO UN AVE DE NEGRO PLUAJE EL GOLPISTA FUGAZ SE PERDIÓ TU BANDERA ES UN AMBO DE CIELO POR UN BLOCA DE NIEVE CRUZADO Se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En su emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravijas escudas De un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nítida lume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 Una seňal Que dize që te kiro Y re që te kiro Y që kë krego en vës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 desprendida Mono no va a decirte lo que se hace y lo que no Es un código secreto que te dice que crebu en voz Mi guía es solo un guiño una sonrisa una señal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 Es tu obra, es la sana de compensa de los fuertes. Ninguna la vuelve encha, valeme, ninguna vale más. Repres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 A ver aristocracia de le trabajo y todos te latamos y engrandecemos la vida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 La jirafa es una vaca larga. ¿Estás escuchando por la otra oreja? Y en Mar del Plata los que quieren tener la jirafa es una vaca larga, quedan muy pocos ejemplares, así que pígalo ya eh por el Facebook de la otra oreja o el Facebook personal o este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 Gandi desde Tlaxcala, Tepihanco. De eh, Raúl Pibeta, un compañerito de la primaria. Eh, escuchando el programa Gran Programa, Abrazo. Eh, bueno, ahí eh bueno, me encanta el programa <risa> de Me encanta el programa dijo María Eugenia nada más. Bueno, eh después seguimos no. ¿Qué? No. ¿Qué dijiste, Río? ¿Qué? Sí.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 Entonces, conocer ese otro feminismo que incluso no se nombrara como tal, nosotras convocamos a Berta y un poco a veces hasta la Vaya Berta va de sí que son feminista. <risa> y obviamente, su precaución de hacerlo era pues por todos, ¿verdad? Todas las alertas que ella tenía por este otro feminismo tan clasista, tan racista y tal, uh -huh. tan desconocedora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 Pues yo recuerdo que en esas juntadas de las feministas en resistencia, pues una vez yo propuse eso que hiciéramos algo acá, ¿verdad?, en la ciudad y le invitáramos a Bertha y, y a Miriam, ¿no? Y las compañeras, esas vaginas iluminadas que siguen existiendo dentro del feminismo institucional, dijeron que Bertha y Miriam no eran feministas. ¿Verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad?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 ola vi tenía cielos y perdón cuando su padre la mató porque esperaba y luciona los matan por ser mujeres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 së këmi në水men un suciotterum Njëlsnë sënhë këmi me horia në zë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 Pues por el Copin ¿no? y por lo link. Entonces mi hermana, que era la productora, me dice, "Fíjate que yo eh pensaba que a lo mejor tenés una canción que sirva para el documental para ofrecerle a que dé acuerdo." Y como yo tenía una, una relación por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, una relación muy estrecha con Berta y con el Copin. Él dice es que yo le quiero hacer una canción al Copin y a la lucha de él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 y mae de alguna presentación y Berta era muy llorona, pero en en ese tipo de de cosas, ¿no? En ella no iba a llorar. No, Berta no era muy ay, ¿cómo se dice? Eh, muy amorosa, muy expresiva.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 pero si sí, fue escrita para volverta en vida y fue incluso creo de las primeras personas que la escuchó que corre el río que corra paula en su camino y toma en el torrente de sus aguas ualka esta tierra son las dignas las que vuelgan y les dan fueres a las lencas que corre el río que corra guardiana de los ríos Compita Berta que arriese su esperanza sobre el mundo. Ca corre el río cual ca